Deje de ser cómplice de la violencia en Chiapas. Llevan tres historias diferentes y a la vez era una sola con tres nombres tan distintos que se parecían. Y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. se clavó en el horizonte con el presente posado cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado cual turbina iluminando a un pueblo humilde en si, aurelas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 tu fuerza de esposa y madre de amor y valentía, tu fuerza de manos unidas que aumenta día a día, mujer salvadoreña, mujer de fe y de esperanza, política.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 MULȚUMIT Y vamos a escuchar un tema hermoso de los de los cielos chiapanecos mineermo por la otro oreja esos cielos que vamos a, a gozar en un poco día a la luna las dos se van compañero rojo por la mitad de su cara de ojos tan negros y damos de cara hacia el cielo chiapaneco El que miraba de niña lejos y caía una estrella fugaz ella le ofrecía su mano abierta por instinto quizás suben a la luna y hay que pelear por la tierra que les tocó cuidar y la siguen miles de gota rota de todo esférico se flot en el luce todo el cielo chiapánico como el que miraba como el que miraba desde otra tierra y caía una estrella fu ya ofrecía su mano y por querer ayudar hasta que la guerra las deje en paz hasta que la guerra las deje en paz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 Quizás obien sus hijos, quizás no tengan padres, quizás odien las flores y el perfume del aire, por la larga venir. Un pueblo de pájaros, un ejército blanco con fusiles de árboles. El quechau general cora del sol sal y el pájaro cam. capitán de los pájaros escuchando en la otra oreja. Ahora seguimos